gustio y Berrión bienvenidos a todas y a todos a una nueva edición del magazine Berrión en el 100.8 de FM o en internet en egustiplaza.net Son las 9 y 2 minutos de la mañana y ahora mismo tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar, una temperatura que ya parece eh, más propia de estas fechas, temperaturas bajas pero no tan bajas como las que hemos tenido la pasada semana. Parece que tendremos un tiempo bastante húmedo con posibles chubascos durante todo el día y con máximas de 6 eh, grados, de hasta 6 grados, durante hoy, aunque es posible que estas temperaturas aumenten algo durante los próximos días. Así, miércoles y jueves tendremos unas máximas de 8 grados y unas mínimas de 1. En el Berrión de hoy, en el magazine de hoy, hablaremos de la revista Berriozar, una revista que ya ha publicado su nuevo número, su número del mes de febrero. Hablaremos de ese número y de una campaña que quieren llevar a cabo para eh, recaudar fondos y superar esta crisis, este bache económico que todos estamos sufriendo, aunque los medios de comunicación de forma un tanto más acentuada. Hablaremos por tanto con su director Iñaki Vergara, que estará aquí dentro de unos minutos, y seguiremos con una sección que comenzamos la semana pasada. Una sección en la que Raquel Marti Artu, nuestra cocinera particular, nos ofrecerá una nueva receta, como cada semana. Pero antes de todo eso, tenemos el boletín informativo que os ofrecemos a continuación. Comenzamos nuestro repaso informativo con las noticias de Nafarroa, de Iruñería y comenzamos por Egués. El alcalde de Egués se niega a contestar y da por zanjada la comisión de investigación. José Chuandía, alcalde de Egués, reventó ayer la última sesión de la comisión de investigación tras negarse a contestar a los partidos de la oposición y marcharse. El primer edil afirmó que el asunto ya está judicializado, por lo que da por zanjada la comisión política política. La oposición calificó ayer como esperpéntica la actitud del alcalde de UPN, José Cho Andía, en la sesión de ayer en la Comisión de Investigación. Andía es el presidente de dicha comisión que, entre otras cosas, está fiscalizando sus propias actuaciones como alcalde. Tras negarse a responder al resto de partidos, el primer edil se levantó y se marchó, con lo que la sesión tuvo que finalizarse, ya que sin presidente no puede continuar. Los partidos de la oposición, Nafar Rabai, Bildu, PSN, Izquierda Esquerra y Partido Popular, emitieron un comunicado explicando que la elección del presidente de la, de la comisión es potestad de alcaldía, requisito que decidió aprovechar Andía para autonombrarse presidente con el ánimo de boicotear el trabajo indagatorio del resto. Según relatan, esta es la segunda ocasión que Andía decide marcharse y revienta una sesión. Sin embargo, la vez anterior consiguieron convencerle de que volviera. Ayer fue imposible. El alcalde anunció que daba por zanjada la comisión de investigación. Pese a ello, la oposición le recuerda que él no es capaz de cerrar grupo ya que fue creado a través de una resolución plenaria. La situación, por tanto, parece haber llegado a un punto muerto dado que Andía no puede dar carpetazo a la comisión, pero no puede haber más sesiones sin que participe el alcalde. En concreto, la reunión comenzó ayer con un interrogatorio a Juan Larraza, representante de la empresa Nasipa. Larraza reconoció que, por error, la no aplicación del Icio en la, del impuesto en la primera promoción de viviendas sociales de Sariguren, eh, reconoció que este error supuso que el pueblo de Joding ingresar 100.000 euros. Asimismo, culpó al ayuntamiento por no haber reclamado esa cantidad. Cuando la reza abandonó la comisión, le tocó el turno a Andía, que decidió marcharse y no contestar a las preguntas. y la enseñanza en euskera mantiene su espacio y obtiene casi 1.800 solicitudes. Parece que este tipo de enseñanza en euskera resiste en Navarra a pesar de la expansión de los nuevos modelos que refuerzan el inglés y ha obtenido cerca de 1.800 solicitudes entre las escuelas públicas y las y castolas concertadas. Aunque los datos recabados ayer por la Asociación de Directores y Directoras de Centros Públicos de Infantil y Primaria del modelo D, NICE y la Federación Navarra de Icastolas son provisionales, la realidad es que ambos han mantenido su espacio con ligeros descensos en algunas localidades y han recabado 1.300 solicitudes en los 70 centros públicos y 485 en las 15 y castolas concertadas. Con estos datos, ambos Han retornado a cifras de 2010. El plazo de prematriculación finalizó ayer a las 2 del mediodía y las listas de admitidos provisionales se publicarán este mismo viernes. Dado el descenso de la natalidad registrado en 2009, año en el que nacieron los niños y niñas que iniciarán en septiembre el curso, eh, los centros educativos son conscientes de que pueden registrar una ligera caída en relación al pasado curso, un hecho que ya se ha percibido en la enseñanza en euskera. Pese a ello, buena parte Parte de las escuelas e icastolas han mantenido las solicitudes del pasado año, pese a la apuesta del Departamento de Educación por llevar a toda Navarra el modelo TIL, algo que no hace con el modelo D. Bien, y pasamos a noticias eh, más cercanas, noticias de Berriozar, y hablamos de presupuestos. Este miércoles se, debaterá, se debatirán los presupuestos municipales en pleno. Estas cuentas para 2012 cumplirán mañana su último requisito antes de comenzar a aplicarse y es que a las seis y media de la tarde se celebrará un pleno municipal extraordinario para debatir y en su caso aprobar las cuentas para este año que ha presentado el equipo de gobierno de Navay y Bildu. Estos dos grupos cuentan con mayoría absoluta en el pleno, por lo que resulta más que probable que los presupuestos saldrán adelante, aunque está por ver si se aceptan las aportaciones o enmiendas del resto de grupos. Además de la aprobación de los presupuestos, El orden del día recoge los siguientes puntos, la aprobación de la plantilla orgánica para 2012 y la oferta pública de empleo para el periodo 2012-2015. Y en estas fechas nos toca hablar de carnavales. La próxima semana, eh, perdón, esta misma semana se van a celebrar los carnavales de Berriozar. La programación recoge actividades varios días, pero cabe señalar pri principalmente los días 17 y 18 de febrero, porque es en ellos cuando entra en acción el personaje de Cholín y la comparsa de Chachos y Gabachos, que le acompaña. El viernes 17 esta presencia se dará en el recorrido entre el casco antiguo de Berriozar y Artica y el sábado 18 en el desfile de carnaval que comenzará a las 6 de la tarde en la plaza Eguzqui. Desde todos los colectivos implicados en la organización de los carnavales animan a disfrazarse y a participar en este carnaval de Berriozar. Y os recordamos que ayer lunes se abrió el plazo de solicitud para todas aquellas personas empadronadas en Berriozar que quieran cultivar una huerta ecológica. Solo se admitirá una solicitud por unidad familiar. Las inscripciones finalizarán el 24 de febrero y podrán realizarse a través de la sede electrónica de la página web del ayuntamiento berriozar.es o mediante el teléfono 012. Las personas interesadas deberán facilitar nombre y apellidos, dirección de empadronamiento, teléfono y detallar el perfil o perfiles a los que opta los perfiles son los siguientes personas jubiladas personas paradas jóvenes de 18 a 25 años personas discapacitadas y resto cada persona podrá apuntarse a más de un perfil y siempre optará al perfil resto de la población. Las personas que no reúnan las condiciones de ninguno de los cuatro primeros aparecerán solamente en el perfil resto de la población. El día 29 de febrero a las 7 de la tarde en el Culturgune, se realizará el sorteo de adjudicación de estos huertos ecológicos. Se sortearán las plazas dentro de cada uno de los perfiles. Si una persona resulta adjudicataria en un perfil, no se sorteará si apareciera en otro de los perfiles siguientes. El último en sortear será el perfil resto de población en el que aparecerán todas las personas que no hayan resultado adjudicatarias en los cuatro primeros perfiles, más aquellas que únicamente estuvieran apuntadas en este perfil. Y otro plazo que se ha abierto es el de los cursos gratuitos para jóvenes desempleados subvencionados al 100%. El objetivo de estos cursos es cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo y con baja cualificación. Se realizarán acciones de formación profesional y prácticas profesionales no laborales en empresas con la coordinación del Servicio Público de Empleo Estatal. Se ofertan 14 cursos dentro de las tres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 Están mostrando un crecimiento de empleo. Más información en el 913-7566-06, 913-7566-06 o en las oficinas centrales del Ayuntamiento de Berriozar de 9 a 1 y media de la mañana. Concluimos con otro plazo. Este todavía no está abierto. Se abrirá del 1 al 16 de marzo. Hablamos de la preinscripción en la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños o niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en el 2012, cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día de inicio del curso 2012-2013. La solicitud podrán recogerse en el vestíbulo del ayuntamiento de Berriozar de 8 y media de la mañana a 11 y media en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012 y estas mismas solicitudes una vez cumplimentadas podrán entregarse en el mismo vestíbulo del ayuntamiento también de 8 y media a 11 y media de la mañana Bien, y para concluir con este bloque informativo, repasamos brevemente los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este pasado fin de semana. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentó al Beticozcor en Berriozar y cayó por un resultado de 0 a 2. El cadete A tuvo como rival al Inter de Pamplona y con eh, resultado de empate a 0. El cadete B se enfrentó al Internacional aquí en Berriozar y venció Por 4 a 3, mientras que el infantil A también se midió al Internacional en Tajonar y venció por un contundente 2 a 12. El infantil B tuvo como rival a Londa Lan en Berriozar y también venció, aunque por 2 a 1. En cuanto a fútbol femenino, solo tenemos un resultado, el de fútbol 7 femenino, que tuvo como rival a Lizarra en Berriozar y eh, cayó por 3 a 5. En fútbol 7 masculino, recordaros que tenemos 4 equipos en Berriozar. El equipo de fútbol 7A se enfrentó al Carmelitas y venció por 8 a 7. El equipo de fútbol 7B tuvo como rival a la Laicastola San Fermín y cayó por 5 a 3. El equipo de fútbol 7C se enfrentó al Don Esteve aquí en Berriozar y ganó por 7 a 6, mientras que el equipo de fútbol 7D tuvo como rival al San Ignacio y venció por 6 a 0. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias, al bloque informativo de hoy. Ahora os dejamos con un poquito de música y volvemos con nuestro turno de entrevistas. miércoles a las seis y media de la tarde o los fines a las nueve y media de la noche irá Chocoa con cuentos, mitos, relatos, pensamientos y otros mejunjes por Berriosar y Ratia, la 100.8 o Eguskiplaza.net. Suertaí ahora tan solo soy una de tantas Bien, y seguimos adelante en el 100.8 de FM cuando son las 9 y 24 minutos de la mañana y como os hemos comentado hace un momento, vamos a hablar de la revista Berriozar. Para ello tenemos con nosotros a su director, Iñaki Vergara, Kaishu Iñaki Gunon. Gunon. Bueno, ya está en la calle este número de febrero de 2012 bueno, de hecho ya llevaba en la calle unos días, ¿no? Sí, bueno, unos 10 esto hemos estado ahí apretando ahí sí, hemos, sí, la verdad que ya lleva unos cuantos días y lo que pasa es que al final, pues para cuando hacemos la entrevista a veces pues, se nos hace un poquito tarde y ya casi estaréis preparando el número del, del mes que viene, ¿no? Sí, de hecho la reunión está preparada y ahí está algún tema entregado ya, estamos ya lanzados ya Perfecto, bueno, de todas formas, como todavía estamos en febrero, todavía estamos a tiempo de hablar de este número de, de febrero que viene cargado de contenidos. Eh, si te parece hablamos en primer lugar pues, de todos esos contenidos, de todos esos reportajes y entrevistas que trae esta revista Berriozar del mes de febrero y lo hacemos por el Himalaya. Habéis hecho un reportaje con la expedición al Himalaya, de, eh, realizada por montañeros de aquí, del pueblo. Sí, era un poco ya un tema que teníamos ahí atrasado. Al final, las dimensiones de la revista no nos permiten poder abarcar todo lo que nos, lo que nos gustaría, ¿no? y el, y los del BKE pues fueron a limar allá, había que contarlo. Uh -huh. Sé que estuvieron aquí también en la radio contándolo, han hecho proyecciones, han hecho cosas, que eso sí que les pudimos hacer un poco de seguimiento en la revista, pero sí que nos faltaba que nos contasen la experiencia personal, un poco de uh -huh. ir así, y eso es un poco lo que se refleja en el, en el reportaje. Y habéis podido meter además las fotos que, que hicieron ellos en, en su expedición, ¿no? Me ahí hemos tenido suerte, un poco ahí, luego <risas> hemos hecho un poco especial en la última página de la revista, que nos deja un poquito de color ahí el espacio, y hemos Coloco también pues unas cuantas fotos de, del viaje y de la experiencia, para que vea mm. la gente que, que han estado allí, que se han llevado estas <ríe> que banderas, no es que se han, llevado, <ríe> se han llevado las banderas, se han subido hasta arriba y han sí. estado por ahí luchando y peleando contra, contra el monte. Sí, y allí y se ve, claro. en, esta, en estas fotos estamos viendo a los miembros de la expedición con las banderas de Benriozard y del BKE en, eh, bueno, pues, eh, supongo que en la cima de alguno de los montes que subieron en su expedición. Seguimos adelante, eh, Vemos también pues, que hacéis referencia a los cursos de Aprender a Cuidarnos, cursos que siguen adelante, que están ahora mismo eh, que oferta el, el ayuntamiento. Y bueno, y varias entrevistas, eh, un ciclo de entrevistas a políticos también, que, uh -huh. que cada mes estáis haciendo a un grupo político distinto, ¿no? Sí, vamos haciendo. veíamos un poco interesante que la gente conociese más el ayuntamiento por dentro en los números anteriores hemos estado hablando de las áreas de diferentes espacios pero al final unos que mueven la política pues eso, son los políticos, entonces nos parece interesante eh, ponerle cara a la gente que está realmente pues, en los plenos y un poco definiendo, o dirigiendo, o peleando o, o, a, o aportando ideas en lo que es el día a día del ayuntamiento ¿no? uh -huh. entonces decidimos hacer una sección este año nueva que como empezamos también en legislatura poder pillar a todos los la gente que se reúne en ese pleno y sacándoles poquito a poco uh -huh. este mes le toca a Daniel Polo de Unión uh -huh, del veces. pueblo navarro que bueno nos cuenta algunas intimidades de, <ríe> de su vida bueno no intimidades eh, en el mal sentido de la palabra sino que bueno pues nos cuenta sus aficiones y los sus gustos y, y sí, bueno lo que esa era la idea de la sección porque realmente como piensa políticamente yo creo que deberíamos saberlo todos que cada es que uh -huh. uno ha votado lo que ha esto pero sí conocer un poco más a la persona que al final es un poco el, lo que veíamos un poco más interesante, ¿no? La idea política yo creo que cada uno más o menos la puede tener clara, pero sin embargo el saber cómo puede ser una persona o no, pues yo qué sé, yo creo que puede ser más interesante aparte de su opinión política. Uh -huh. Entonces siempre centramos un poco, pues, pues eso, que te gusta hacer, que te divierte, que lees, no sé, un poco algo que sea interesante un poco para... Para conocer un poco más a la persona. Uh -huh. eh, otra, otra sección que tiene continuidad este mes es el de la artesanía de nuestro uh -huh. pueblo. Eh, mes a mes sacáis a algún artesano... Que algunos, ya, más que artesanos, podría llamárseles artistas, ¿no? Porque... Sí, engloba un poco todo. No sé, hay muchas actividades, mucha gente con inquietudes en el pueblo, que pasa, que acerca, que, que trabaja. Entonces, vimos un poco interesante el dar un poco a conocer las cosas, ¿no? Al final, cuando uno hace un trabajo y una actividad, yo creo que al final, si no tiene una repercusión un poco más abierta, pues al final posiblemente se quede en casa, en el cuarto estar de casa, ¿no? Mm pero yo creo que al fin es una forma de que la gente sepa que, pues, que aquí está haciendo cosas, que yo qué sé, que algún día igual puede tener una necesidad de algo, ¿no? Y uh -huh. decir, pues este que es del pueblo que anda por aquí, pues igual le podríamos coger, yo qué sé, pues quiere hacer un regalo, quiere hacer cualquier cosa, o uh -huh. no sé, yo creo que era interesante por ese lado y también pues por dar a conocer las pequeñas cosas que hace cada uno, ¿no? Pequeñas y grandes, que hay uh -huh. cosas que hace muy grandes y otras muy pequeñas, pero bueno, hay que ahí, pero dar un poco a conocer, según el modelo de artesano, porque aquí la idea o artista que, que tengamos, que nos puede enseñar un poco sus trabajos. Este mes le toca a Javier González, uh -huh. que bueno, hace un tipo de trabajo también bastante particular y muy artístico. Uh -huh. este es dibujo, pintura, es, pero, uh -huh. pero sí, vivimos un poco tocando... Diferentes gremios y diferentes uh -huh. actividades. Uh -huh. Y siguiendo adelante hay un reportaje que me llama bastante la atención. Es el de una, una especie de proyector de cine eh, muy antiguo, ¿no? Que está ahora mismo en el, en el ayuntamiento. Sí, lo utilizaron los del FIBE. Bueno, lo encontraron ahí rebuscando. Un día se metieron por... Pachi Pitillas, pues acabó metiéndose por, por los entresijos del colegio y se encontraron el proyector cuando los 80 pues, proyectaban películas en el, en el colegio. Estaba allí, lo intentaron sacar, lo acabaron sacando y lo, en el FIBE lo pusieron un poco en el escenario y, y le decidieron darle un poco más de vida y se lo han llevado a la primera planta del ayuntamiento y se ve. Y en, y en este reportaje nos cuentan historias de aquellos años en los que pues, tener un proyector de cine y poder ver cine pues era muy interesante y claro y las diabluras que hacían los críos allá en el, en el colegio, ¿no? Uh -huh. Una, un reportaje, bueno, en, entrañable también para, para ver qué es lo que bueno, pues cómo se veía cine en aquella sí. época también, ¿no? Y, el eh, recuerdo, sobre claro. todo, sí. yo creo que que estado muchísima gente que ahora tienen pues eso, pues, pues 40 años pues yo creo que, que han disfrutado de esta máquina, que han visto pues, pues mucho cine, muchas películas allí, yo creo que están muy contentos, eso les ha recordado o les ha movido ahí un poquito en la añoranza uh -huh. eh, Bueno, ya siguiendo adelante, encontr nos encontramos con eh, información municipal el tema de las huertas de los huertos ecológicos, del que ya hemos dado cuenta antes en el, en el informativo uh -huh. y bueno, pues otra sección que es la de música que esta vez le toca a Bluesene Big Band. Sí, los del... Aquí volvemos otra vez a, a la escuela, los de la escuela el grupo de Big Band de la escuela pues se está reorganizando, rehaciendo quiere hacer cositas nuevas entonces vuelven un poquito a la carga con con, con un grupo un poco yo creo que componentes nuevos también creo que tienen, pues un uh -huh. poco para dar a conocer un poco la Big Band le han dado otro nombre, le han dado otro aspecto y lo que quieren hacer es darle un poco más vida otra vez a la A la banda. Uh -huh. Bien, pues eh, con esto hemos dado un rápido vistazo a la, a la revista desde luego... Bueno, eh... Hay, hay más cosas y la gente se la puede leer con calma en, en su casa pero bueno, nosotros... La, Incluso en la, el baño, si quieres. Efectivamente, no que es, que es donde, más, donde más prensa se lee. Eso sin ninguna duda. Pero eh, también hay otro, otro tema que queríamos comentar contigo. Es un tema que habéis comenzado a perfilar. Bueno, ya se puede leer en el, en el saludo, en este editorial de la página 3. Eh, es el tema económico. Eh, parece que, como ya apuntábamos el, el mes pasado un poco, pues eh, el tema no anda muy bien, ¿no? Parece que la crisis está afectando a todos, pero mm, a, a, nosotros los, a los medios de también. comunicación sí. especialmente y, y a vosotros os ha tocado, ¿no? Sí, nos ha tocado, nos han venido reportes un poco grandes, gente, pues comercios al final comen mucho miedo a gastar, también les entra menos ingresos, entonces hay gente que está recortando un poquito... Las vías de, de entrada, también un poco del el ayuntamiento que está un poco generalizando recortes, también nos ha tocado también un poco ahí. Este número, por decirlo así, va a ser el último número que sale grande y completo, porque a partir de ahora hemos tenido que hacer un recorte en páginas para que el proyecto continúe adelante. Y la idea es que, claro, el proyecto al final, la revista la hacemos unos cuantos del pueblo, de fuera del pueblo, pero la idea es que, que el pueblo sienta la revista como de ellos mismos. Sí, eh, bueno, es un, es un proyecto que es es costoso de hacer, ¿no? Al final entre imprenta reparto, etcétera, siempre cuestación. Maquetación y... Sí, la verdad que más o menos esto es yo creo que la gente debe saber que es un trabajo sin ánimo de lucro, porque al final iba a decir el dinero que se reparte entre los editores los redactores es, es mínimo, porque la idea no es sacar lucro ni sacar beneficios, sino hacer una revista para que el pueblo se entere lo que pasa día a día, ¿no? Porque uh -huh. al final yo creo que es interesante que a todo el mundo le llegue. Entonces, pues eso fue una lucha desde el principio, que a todo el mundo le llegase la revista y yo creo que ahí es donde, donde nosotros le ponemos interés, ¿no? Que llegue a todo el mundo. Uh -huh. Y en este caso, pues eh, habéis puesto en marcha Una, ¿Una campaña o estáis poniéndola en marcha ahora mismo? La ¿no? estamos poniendo está, en marcha. Sí. La idea es, este mes hemos avisado que las cosas eh, nos vienen, como, <risa> como el que dice, cuando veas las barbas de tu vecino remojar cortar, no, por las tuyas a remojar, y yo hemos querido ya, este número sale completo, el siguiente posiblemente, tenemos ahora mismo unas 16 páginas en color, el siguiente va a salir o sea, en blanco y negro, el siguiente va a salir 12, porque hay que recortar y, y es lo que toca extrañamente hemos tenido suerte porque ha entrado un anuncio grande y va a haber color dentro pero bueno, simplemente si la gente se va a dar cuenta que la revista es más fina, entonces lo que queremos es un poco que la gente colabore con, con la revista y, mm -hmm. y aporte y que, bueno, que se, que se den cuenta de que si no... De que si no ocurre, si no hay un revulsivo en los próximos meses va a ir, va a ir haciéndose sí. cada mes más delgadita ¿no? la, la revista y, y corri, correría peligro de desaparecer. Sí, sí, porque la verdad esto lo mantiene un poco por los comercios y las entidades que colaboran, entonces pues, si de ahí vas viendo cómo te traigan el recorte, pues hay que hacer algo. entonces La campaña que sobre todo la explicaremos el mes que viene y que gracias a los comercios va a mantenerse en pie vamos a hacer un sorteo con cosas que nos ceden los, los comerciantes y con eso cosas que nos ceden hacer un sorteo, estamos en febrero, en mayo... Mayo o junio haremos un sorteo en el que, pues, todas las diferentes cosas que nos están cediendo los comercios, pues saldrán en el sorteo uh -huh. y luego se venderán esos boletos en, en los diferentes comercios que colaboran. Entonces, la idea es hacer un sorteo. Yo creo que está saliendo muy bien porque la gente, los comerciantes, están volcando con las revistas. O sea, ellos saben la función, igual que tú, como vecino, sabes la función que tiene la revista y están cediendo diferentes cosas para, para el sorteo. Uh -huh. Eh, por lo tanto, podremos contar, aunque todavía no, se, no, se, no podemos dar demasiados detalles de la campaña, podemos decir que, que habrá un buen sorteo, que habrá unos, unos buenos premios eh, para, para sortear y que, bueno, es una forma de financiarse también. Sí, sí, porque ya tenemos unos masajes, tenemos un par de cenas, tenemos alguna mochila, <risa> tenemos algún, incluso podemos, tenemos posibilidad de tener un pequeño fin de semana por ahí rural, o sea, tenemos... Vales en comida, o sea, yo creo que hay un montón de actividades y cositas que nos están dejando los comercios, que es una cosa que hay que agradecerles porque sin ellos la revista no saldría y, y no sé, y luego la idea es hacer un sorteo a un euro que no te cueste a ti como vecino gastarte un euro y, y puedas incluso tener un buen premio, ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el plan. Y lo explicaremos con todos los premios y todos los colaboradores el mes que viene, pero ahí estaremos. Bueno, pues eh, esperamos que en los próximos meses tener más, más información, poder ofrecer toda esa información a nuestros oyentes, que se animen todos a participar en esta campaña que, como decimos, se pondrá en marcha el a partir mes que del, mes que, del mes que viene. Y lo que nosotros esperamos es que a partir del siguiente, porque se irá recogiendo la recaudación de los boletos, podamos ampliar las páginas. La idea mm. es todo lo que se saque con el beneficio los, de los sorteos, ampliarlo en páginas. Y esas mismas páginas le pondremos en una esquinita que son gracias a la colaboración del vecino, que yo creo que es lo que más uh -huh. lo que te va a hacer que todavía pues, que sepas que, mira, que el dinero que te has gastado, aunque sea un euro, dos o cinco, te quieres gastar en el sorteo, pues que vas a tener un, una repercusión en casa cuando te sientes a leer la revista. Uh -huh. Bueno, pues eh, al menos se, se podrá ver que, que sirve para algo, que es, que es una revista hecha... Hecha entre todos, y eso también supongo que os tiene que alegrar a vosotros que la gente, bueno, pues que, que, a, que aporte cosas para el sorteo, que se ilusione con, con este tipo de iniciativas y aunque no tenga mucho dinero, pues que sí que ponga su granito de arena, ¿no? Sí, además yo creo que la idea es esa: pues por un euro, pues entrar en un sorteo interesante, colaborar con la revista y también el año que viene bueno, este año, este curso en junio que es el último del curso, hacemos el quinto año en el, en el pueblo, uh -huh. llegando a tu casa entonces al final yo creo que ahí intentaremos también hacer algún concierto alguna actividad, yo creo que uh -huh. abrir un poco la revista pues, más al pueblo y, y lo mismo que os hemos dado seguir entregando un poco día a día con, a los vecinos y con actos culturales intentaremos uh -huh. hacer Bueno, pues eh, estaremos al tanto de esa celebración de ese quinto aniversario cuando, cuando llegue Y bueno, pues nada más, desearos suerte, Iñaki, en, ese, bueno, en este sorteo, en estas campañas y en, para los próximos meses. Esperemos que eh, logréis eh, ese objetivo de eh, bueno, obtener esos, esos fondos y no sé, qué hay algo que querías que comentarme también. Sí, que aparte de esta campaña que empezamos ahora, pues, también hemos tenido la campaña de tú eliges, tú decides de la caja de ahorros. Mm -hmm. El número era 15736. Yo creo que todavía se puede, si alguien tiene pues, el dinerillo ahí y quiere aportarnos el 30% de los beneficios, pues todavía está abierto un poco a que la gente pueda colaborar. Mm -hmm. Repetimos lo... el, el número, si Eso la gente no es. se lo ha apuntado, que es el 15... Os, de... Os dejo coger un poco un boli, me lo <risa> de tiempo ahí a esto, es el 15736. Pues todos que tengáis cuenta en la CAN, pues podéis hacer una pequeña aportación de, de vuestro de vuestros beneficios o, que es un poco como funcionan ellos y que nos llegue a la revista pues eso 15736 15736, perfecto, Iñaki Vergara muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros y nos vemos el mes que viene con una nueva revista, con un nuevo número de la revista Berriozar es que Agur, Agur. Ya a nadie asusta y piensas que todo va bien. Ya no molestas ni a los viejos. Y estás feliz con tu rol social. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que. Ya, nada te importa A ti ya todo te da igual Bajo tierra En un agujero Para ti no hay flores, descansa en paz Hay algo aquí que Va mal Hay algo aquí que Va mal Ya sé Nos hemos puesto ya el delantal, el gorro de cocina Tenemos ya con nosotros aquí en el estudio a Raquel, Caixo Raquel Egunon. Egunon Y para hoy nos traes otra receta Si la semana pasada teníamos un dulce Tenemos un primer plato Tenemos una verdura... Mmm... Muy navarreada, sí. Una receta muy típica, de Alcachofas, ¿no? Alcachofas con jamón, sí. Bueno, pues eh, al igual que la semana pasada, cuéntanos qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esta receta y así damos tiempo a la gente a que vaya a coger rápidamente eh, papel y boli para ir apuntando. Vale, empezamos, pues. Vale, para 16 alcachofas, dos dientes de ajo, 100 gramos de jamón, dos tomates maduros. Harina, dos o tres huevos, porque son para rebozar, uh -huh. aceite de, de oliva, dos vasos de caldo de alcachofa o de carne, que también se puede hacer o uh -huh. mezclar los dos, y sal. Esos son todos Esos los, ingredientes, los ingredientes. Bien, Eso es. eh, son cosas eh, sencillas, vamos, que, que no vamos a tener ninguna complicación en encontrarlas. Y bueno, pues eh, si te parece, pasamos ya a la elaboración de la receta. Muy bien. Bueno, primero voy a explicar un poco por encima cómo se podrían limpiar las alcachofas, algún truquillo que hay. A ver, las alcachofas se, le, se despojan de la parte de las hojas de fuera, uh -huh. bueno, como se limpian siempre, se corta la punta, se le corta el tallo y conforme las limpiamos, como se oxidan pronto, se van echando a un recipiente con agua bien fría, uh -huh. zumo de limón, y para que se blanqueen igual un poco de, de harina diluida en ese agua, ¿vale? Uh -huh. Eso es simplemente Eso para, para, limpiarlas. para limpiarlas, luego se sacan de ahí para uh -huh. cocer. ¿vale? Y entonces empezamos ya la elaboración. Cocemos las, las alcachofas en agua abundante con sal y cuando ya estén las escurrimos bien. Uh -huh. eh, luego ponemos a calentar el aceite y rebozamos las alcachofas. Pasamos por harina y huevo uh -huh. y las freímos. Con un poco del mismo aceite, doramos los ajos laminados, añadimos el jamón cortadico uh -huh. y la pulpa del tomate, rehogándolo bien. Bueno, para sacar la pulpa del tomate, lo que se suele hacer, o sea, una forma fácil de hacerlo es hacer una cruz en la parte del culico del tomate. Uh -huh que solo raspe la piel sí. y lo pasamos a una cazuela con agua hirviendo rápido, unos segundos. Quitamos y entonces esas, esas punticas que quedan nos, nos facilitan ah, o sea, pelar el tomate, ah. ¿vale? Abrimos, quitamos las, las pepitas que podamos y luego para esta receta se puede echar lo mismo aplastado con un tenedor que cortadico en cachos pequeños. Uh -huh. Bueno, es aquí cuando lo añadiremos, ¿vale? Rehogamos con la cebolla y el jamón el, to el tomate y vamos añadiendo el caldo. Uh -huh. Rectificamos de sal y por última juntamos las alcachofas a, este, a esta salsa y terminamos con un hervor conjunto. Con un hervor al final para... Eso es. Uh -huh. Perfecto. Vale, ya está. Muy bien. Pues es una receta muy sencilla también que pueden hacer todos nuestros oyentes y ahora, como hicimos la última vez, vamos a repasar un poco para la gente que se ha perdido apuntando que estaba ya gritándole a la radio más despacio que no pueda apuntar. Bueno, pues vamos a repetir los ingredientes y brevemente de, pues, las, los puntos principales de la, de la elaboración vamos primero con los ingredientes Vale, por un, 16 alcachofas 2 dientes de ajos 100 gramos de jamón 2 tomates maduros harina, 2 o 3 huevos aceite de oliva 2 vasos de caldo de alcachofa o carne y sal uh -huh. y la elaboración la punto elaboración. por punto a ver, un, por un lado cocemos las alcachofas en agua abundante con sal uh -huh. y las escurrimos ponemos a calentar aceite, rebozamos las alcachofas y freímos, reservamos las alcachofas Con un poco del mismo aceite doramos los ajos, el jamón, y la pulpa del tomate. Lo rehogamos. Vamos añadiendo el caldo, rectificamos de sal y por, y por último juntamos con las alcachofas. Uh -huh. Terminamos con y un hervor conjunto. Da le damos un último hervor. Muy bien. Eso es. Pues, eh, Raquel, es que es ricasco. Es eh, <risa> hasta la próxima semana. Muy bien. Ahor. Y Yonevin, venga, agur. Bien, pues esto ha sido todo por hoy Son las 9 y 50 minutos de la mañana 10 minutos eh, para que sean las 10 eh, Esto ha sido todo por hoy Como estaba diciendo En el eh, magazine Berrión Que estáis escuchando En el 100.8 de FM Y en EguskiPlaza.net. Mañana volvemos de, a partir de las 9 de la mañana. A las 8 y media de la mañana tendremos el boletín informativo en euskera. A las 9 de la mañana el magazín Berrión con toda la información más cercana de aquí de Berriozar. Así que no nos queda más que despedirnos. Hasta mañana. Or durarte, chincho, aquí, eta ondo bici, ayo.